fenómeno de reconocimiento al polo a una trayectoria inolvidable que se pudo lograr gracias al esfuerzo y la dedicación de voluntarios es que encontraremos el camino que corresponde a la defensa de nuestro Estado. Ustedes saben muy bien que en momentos difíciles las industrias de punta que fueron valor en la República Argentina fueron del Estado y como los gloriosos del Estado de la industrialización de ella y algunos que parece arrepentirse de ellos la industria nacional se fortificó a través de las empresas del Estado y aquí los compañeros de cada empresa que se escuche bien. Hoy sabiendo con la situación de crisis tiene solución. Tiene solución. Tiene solución. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ Queremos reafirmar. No habrá. Yo digo. No habrá violencia. No habrá crítica destructiva. Es toda pueda... con la voluntad del trabajador. Y hay... nunca a los dirigentes les tomen a la retaguardia que les saquen la cabeza pero que es el mandato de la historia y gracias porque no tenemos en qué arrepentirnos cuando nuestros ancestros ese grandioso 17 de octubre fueron a rescatar el Perón y el Perón ser esta vez y no tenga ninguna duda eso es No tengan duda, los dirigentes pueden hacer lo que quiere el pueblo en el momento preciso y lo que quiere el pueblo. Alicia. viste esas cosas imprevistas de los grandes supermercados para remancar con la maquinitas. Acá se siguió viendo. Acá el 28 de diciembre se abrió, el 29 se abrió, el 30 se abrió, ¿entendés? Con los precios que había, con los precios uno se podía trabajar. Pero se abrió acá en un momento se dejó de de abastecer al público. ¿Me entendés? Ajá. Entonces, este, eso te habla de que nosotros somos pequeños comerciantes que sí queremos crecer en el marco de la ley siempre. pero que nos dé la mínima chance, ¿entendés? Ahora aparentemente se logró el tema de poder sentarnos con los señores de la municipalidad mano a mano. Es un avance, es un canal abierto. De acá es más lo que siga a pasar, bueno, esperemos que termine todo bien. Yo lo único que pretendo es conservar mi lugar de trabajo, ¿entendés? Si para eso tengo que cambiar parte de mi sistema comercial, que en vez de tener caja cada uno tengamos una caja única, que funcionemos como una especie de supermercado, que hagamos una cooperativa madre con todas las ferias. Imaginate vos, si nosotros tenemos, ponele, acá hay cuatro tipos que venden queso. Suponete que haya cuatro por feria, son 62 ferias, son 240 y pico de tipos que venden queso. Imaginate si esos 240 y tipos venden 40 y pico de tipos van y se presentan en la serenísima. Dice el señor, nosotros queremos 2.500 quesos por semana, o 5.000, o 10.000. Obviamente no es el mismo precio que el que le van a hacer el tipo que le baja el camión acá, ¿entendés? Al ser menor el precio, se puede vender más barato, ¿entendés? O sea, visto por ese lado, lo mismo es el tipo que vende los pollos. El pollo vale tanto. por 10 cajones, pero por 100.000 cajones vale lo mismo. En otras, las condiciones son otra. El que la señor del almacén con Coca-Cola le compra 10 cajones 20 por semana. Y en otra feria otros 20. Ojo que hay feria mucho más grande, la feria de Constitución es el doble de esta. Super so, no es lo mismo que le pida 10 cajones, 20 por semana que le vayas a pedir 1.000 cajones por semana. ¿Entendés? Lo que pasa es que eso hay que coordinarlo a nombre de un solo tipo, o sea, de una cooperativa madre. ¿Entendés? Uh -huh. Siendo así, podés bajar los precios, podés traer más a la gente. Y al mismo tiempo estás brindando un servicio social y vos no perdés. ¿Entendés? Eso es lo que se pretende. Está todo armándose, está todo en, digamos, en pañales. Finalmente, entonces, la actitud del sindicato, de Remás, ¿cuál es? ¿O del Gredi, mejor dicho? Mirá, seguimos peleando, seguimos conversando y, bueno, estamos puliendo una propuesta para entregarlo. ¿Cuál es la propuesta a la que, básicamente, creemos que es la más viable? Que nos den el sistema de comercialización a nosotros. Por 20 años, que es lo que marca la ley. Con, nosotros pagamos un canon, no queremos nada gratis. Pero ese canon, que sea con opción a compra. ¿Qué significa esto? Que yo, dentro de 20 años, aporté mi cuota a los 20 años, dentro de 20 años quiero la escritura de este lugar. ¿Entendés? Ajá. ¿Por qué? Por antecedentes, hace 80 años que lo que estamos acá. Porque nosotros lo hicimos, porque nosotros trabajamos, porque nosotros estamos todos los días del año acá, porque nosotros pagamos los impuestos, ¿entendés? Y porque somos trabajadores como cualquiera. ¿Entendés? Acá no hay tipo que que que se van de acá y se van a ver a algún a algún funcionario público, no es así. Acá somos tipo que vamos de casa a trabajo y de trabajo a casa. ¿Entendés? Entonces, creo que no es injusto lo que se pide. No vamos con mentiras, viste, pasarle plata abajo de la mesa a alguno para que no. Acá, gente que trabaja como vos, como yo, como cualquiera, que llega a fin de mes tambaleando como todo el mundo, ¿entendés? Lo único que tenemos es esto. Muchos heredados de los padres, así que te estoy hablando de generaciones de gente que vende. Y no lo quieren perder, ¿entendés? Para eso se lucha. ¿En qué quedará? Bueno, te lo puedo decir en el, creo que en el 2 de marzo. En el 2 de marzo. y nuestra felicitación porque han ido a una lucha heroica los compañeros de la razón desde la fiesta con la cual este durante la cual se tuvo ese privilegio de pasar junto a los trabajadores que permanecían en la planta fin de año el festival artístico hay una decisión de los trabajadores de impedir que se cierre la fuente de trabajo y nosotros los acompañamos con toda nuestra fuerza qué pasa la temporada económica que parece que se cierra todo y no abre nada y las razones de marginación que a veces son más graves. Es un manotazo de ahogado del gobierno eh donde vuelve a castigar a los sectores medios y asalariados, a la clase obrera, a los pequeños horitas, pequeños comerciantes. Eh si este plan sigue adelante, se viene una recesión muy grande con una desocupación generalizada, pero yo veo otro otro aspecto de la realidad. que son luchas como la del trabajador, lo de la razón, los compañeros de sindicar con quien nos vamos a ver ahora en la Plaza de Mayo, la lucha de los ferroviarios, la lucha de los tapetes de larga distancia, la lucha de los médicos, es decir, hay paros y conflictos por todo lado, movilizaciones que sacuden al país, lo demuestra que eh, el pueblo trabajador no está dispuesto a soportar que una vez más se descargue la crisis sobre sus espaldas y acá se plantea eh quién debe gobernar, qué ¿Si este desastre que tenemos, que ha defraudado al conjunto del pueblo trabajador que lo votó, me refiero al presidente Menem, o los trabajadores que son los que con sus manos hacen la riqueza todos los días Ahora, de todos modos el campo popular aún le falta mucha realización, ¿verdad? Yo veo a los trabajadores peleando cada vez más surgiendo nuevos dirigentes alejándose del peronismo que lo defraudó y lo estafó y buscando nuevas alternativas somos muy optimistas porque nuestro partido está creciendo mucho siendo tomado por sectores importantes de la clase obvia y sectores medios también como una herramienta política que le sirve para luchar contra el gobierno y entonces soy optimista en que se va a resolver el problema de la organización que es el problema de la dirección política vivir para no solo comer adentro, sino para llevar alimentos especiales a casa. Eh hemos llegado a todas las instancias del gobierno, eh del Ministerio de Trabajo, del Ministerio del Interior y bueno, estamos esperando una respuesta, alguna solución a todo esto. Dígale es que tuve la empresa. ¿Cómo? ¿Cuál es la actitud de la empresa? Mira, la empresa no existe en este momento porque ellos Han, eh, prácticamente han dejado eh, el edificio, la planta, digamos, a cargo nuestro. Se han ido, no hay respuesta ninguna. No tenemos interlocutores nosotros. Estamos prácticamente sin patrón. No sabemos cuál es el patrón nuestro. Esta es la única esperanza de ustedes que están puestos en el gobierno de alguna manera. Y bueno, y sí, es una solución política o si no, económica. Pero eso tiene que venir a algunos. algún empresario, algún grupo empresario que ponga el dinero especialmente para cubrir el parvísimo inmenso de toda la razón y ahí podernos retomar, reutar ese trabajo y iniciar la apertura del diario. Los trabajadores de la Rocón están en condiciones de editar el radio, el diario, este objetivamente. Que mira, eso es un poco difícil está en convocatoria de acreedores y existe la posibilidad de la quiebra y además por el pasivo inmenso que tenemos que hace poco difícil únicamente eso podría ser La barra, cruzada bajo la carpa de grisinas de los viejos patios porteños. Un momento, el bar es un momento que es todo el ayer y el mañana de la música argentina. admirable la interpretación de la gran horqueta típica del maestro Roberto Cerrillo con un arreglo de orquestación de Mario Maurano finaliza otra de las grandes fiestas de la argentinidad que con goces y comentarios del destacado escritor Claudio Martínez Paiva se le da la presión en su gran jueves de gala de hoy y que se hizo eco en toda la república a través de los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcast LR3 Radio del Grano de Buenos Aires, simultáneamente con CXA8 en onda corta LT1 de Rosario LV-9 de Santa Fe, LV-3 de Córdoba, LV-6 de Mar del Plata, LV-7 de Bahía Blanca, LV-10 de Mendoza y LV-1 de San Juan.